Un programa con buena gente Hasta las 2 35 minutos pasaron de la 1 de la mañana Seguimos aquí en Nacional Rock en Diario el Futuro y del otro lado nadie se va a dormir, pues todos quieren saber qué es el bombachazo. ¿Qué es el ¿Qué? bombachazo, por ¿Qué favor? ¿Qué es el bombachazo? Bueno, ¿qué? vamos a empezar a contar qué originó el bombachazo. El miércoles en la legislatura de porteña se presentó un proyecto para eliminar todos los lugares y las casas que, con nombres eh, de eufemismos, eh, Ejercen la prostitución bajo los nombres de whiskerías y, y esas figuras Casas que, de alterne. exacto que esconden los prostíbulos y que están prohibidos desde 1937 por la ley de profilaxis. Este proyecto lo presentó Gustavo Vera, que también es presidente de la Alameda y la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Todavía Vera recordemos, legislador porteño, legislador porteño claro. por eh, UNEM. Sí, exactamente. Eh, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina eh, encaró esta protesta llamada Bombachazo, una forma de manifestarse obviamente eh, mostrando sus bombachas sí. eh, no hay mucho que esconder detrás de ese nombre y nosotros hablamos con Elena Reina que ella es la presidenta de esta agrupación que nuclea a lo que ellas llaman trabajadoras sexuales ellas entienden que el, la prostitución es un trabajo autónomo, que es una elección de vida y una forma de trabajo, ellas lo entienden de esa manera y defienden esa postura frente a otras que entienden que son mujeres explotadas. Charlamos con Elena Reina y le preguntamos de qué se trata, de qué se trató toda esta manifestación y por qué la hicieron y contra quién iban y nos contaba esto. Mira, nosotras estuvimos frente a la legislatura en el día miércoles, este en realidad haciendo el bombachazo porque está dentro del marco de lo que es un plan de incidencia política que nosotros estamos haciendo, eh, reclamando por todos los cierres de todos los lugares de trabajo de nuestras compañeras. Nosotros estamos protestando por por, por la fuerte, digamos, confusión que hay del de trabajo sexual contra igual a trata de persona, eso es lo que nosotras estamos haciendo en la legislatura y, y protestando porque se estaba presentando un proyecto para cerrar todo, huiskía, caño y todo eso. Escuchábamos a Elena Reinaga, ella es presidenta de la Asociación Argentina de... Eh, mujeres meretrices y bueno, contaba cómo fue esa manifestación en la que se opusieron a una ley que intenta cerrar los prostíbulos o los lugares donde se ejerce la prostitución. Ellas están también en contra de cómo se está llevando adelante la ley de trata. Hay un encontronazo ahí porque obviamente esta ley lo que intenta es tratar de rescatar a estas mujeres que son víctimas de eh, las redes de trata Y las mujeres meretrices dicen, bueno, en, es, en el medio quedamos nosotras que elegimos la prostitución como un trabajo y se nos persigue con esta legislación. Un debate que es eh, infinito e interminable y que seguramente va a continuar este año y los que vienen. Sí, eh, recordemos que Gustavo Vera y la Alameda, tienen antecedentes de, más allá de que tienen acciones contra lugares que efectivamente eh, sí. tienen que ver con tratas, también tienen antecedentes polémicos, como por ejemplo la clausura de boliches gays eh, con la excusa de que se ejercía la prostitución, boliches en los cuales no se ejercía la prostitución, simplemente eran lugares donde se juntaban sí. eh, a, a levantarse y a Además, coger tranquilos eh, uno, en paz. Uno de los cuestionamientos que se hace en la Alameda es las intervenciones que hacen, porque ellos hacen escraches y a veces mucha, mucha muchas oportunidades las víctimas de trata eh, les, les provoca mucha más eh, reacción y no les da ganas de salir a denunciar lo que hacen porque si ellos caen con los medios con una marcha de vecinos y demás y visibilizan ese espacio a veces no es tan fácil que la justicia y que ellas puedan que si la justicia intervenga ahí y que ellas puedan dar testimonio de lo que estaba pasando porque están siendo señaladas a veces viven en los mismos barrios que escrachan entonces tienen esta metodología que es bastante cuestionada y que determina haciendo un poco persecutoria y punitiva para quienes eh, tienen la libertad de hacer lo que quieran con su vida, ¿no?